just want to buenas señores Estamos aquí, he empezado muy alto y va a meter esto un flow que te cagas, pero no pasa nada. Estamos aquí ya con el capítulo 7 y me acompaña como siempre Brian, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y yo quiero empezar el, el capítulo de hoy con una reprimenda. porque qué? empezamos, ya empezamos. Sí, sí, empezamos prontito, porque aquí el señor... Eh, le estuve proponiendo de grabar entre semana, digo, "Venga, va, vamos a quedar un día entre semana, grabamos." Eh, por la mañana, quedamos de un miércoles y me dice, él me dijo él muy convencido, "Sí, sí, a las 10 grabamos, que yo me levanto y no pasa nada." ¿Y sí qué pasó? Que no se levantó. Para <risa> bueno, en mi defensa he de decir que que el día anterior tuvo un concierto. Y, y que yo por los fans quería a pesar del concierto quería grabar en cuanto fuera y, y no pudo ser no pudo ser me dormí soy humano lo admito <risa> lo siento lo siento por todos aquellos que, que pensabais que no mm. <risa> ha pasado una motillo para corroborarlo soy exacto humano. exacto ha pasado una motillo estamos aquí en, en el pueblo <risa> Luego pasaron burros mm. eh, Bueno, a lo que iba Que el señor se quedó aquí dormido Y me tuvo despierto desde bien temprano Así que como castigo Le va a tocar editar a él el capítulo Lo siento Que al final de rebote será un castigo Para todos los oyentes Pero bueno <risa> Bueno, bueno, pero tú vas a sufrir ahí Porque además lo tienes que editar Antes del domingo ya, ya, ya, ya. Ah, ya. Y, y no tengo cosas que hacer para la semana que viene ah, lo siento estás castigado ya, ya. No, no si esta semana no no, no tengo no salgo ese siente ¿no? se siente hay que aguantar eh, qué más que más así ah, eh, tenemos un montón de correos por leer así que esperemos Uf. esperemos que no se nos alargue mucho la sección de correos tenemos un audio correo De... El primero El ¡Guau! primero, sí que nos ha... <risa> nos ha encantado y lo vamos a poner, por supuesto Lo y... Es cierto, es cierto, porque dijimos Va, no lo vamos a oír y lo escuchamos los dos en directo Y lo hemos hecho y nos ha encantado Claro, claro Están grabadas nuestras sensaciones Sí, sí Así que nada, lo, <coughs> lo pondremos para que lo escuchéis todos y Porque es interesante Y otro cambio que va a haber hoy, solo hoy, y no es permanente, es que hoy vamos a empezar con la sección de Android. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque hoy es bastante corta. Así que nos la quitamos de medio rápido y ya está. Y lo segundo es porque hay una sorpresita, pero todavía no voy a decir nada. aunque eso nos, nos cuadra mejor para la sorpresita cambiar un poquito el orden. Claro. ¿Os interesa? ¿Os interesa a los usuarios? a bueno, Otra vez, oyentes. Sí. Y, pero qué va a decir yo que se me ha olvidado. Ey. se me ha ido por completo. Te has quedado ahí como ¿eh? Sí, sí. Esto luego lo tienes que editar, ¿eh? Que queda muy mal. Que luego no, no que luego nos dicen que no nos preparamos el guion. El guí qué? <risa> bueno, no me acuerdo, si me acuerdo luego ya lo digo que ha sido, vale. ha sido un flash que me ha venido de repente y lo he olvidado. Así que bueno, bueno si te parece empezamos ¿no? con la sección de, de Android. Me parece perfecto, te voy a dar yo pie a que comiences la sección no por esto de que, claro, alguien te tiene que presentar, así que venga, adelante Manuel, comienza, comienza la sección Android. Vamos a ello. Keep your head with me let's go. Listen to me let's go. Keep your head with me let's go. Keep your up. Listen to me let's go. Keep your head up with me let's go. your Listen to me let's go. Keep your me let's go. Listen to me Esto es una promo de podcast Caramelizado. Es un podcast muy divertido. Uh. Humor variado y sin aditivos. Uh. Lo puedes escuchar en podcast caramelizado.blogspot.com en iTunes, iBox e y todo esto. Gracias. Es un no parar. Yuhu. Sí, me gusta. Uh... Podcast caramelizado.blogspot.com. Está muy bien eso. Gracias, Marga. Un detalle por tu parte interrumpir la grabación. Bueno, pues en la sección Android hoy traigo dos, tres aplicaciones, bueno, dos aplicaciones en sí un juego. Y voy a empezar con la primera aplicación, que se llama Cevius, eh, útil para estudiantes, pero no la quiero comentar como, como aplicación en sí, sino sino en general. Me explico. Es una aplicación que ha sacado la Universidad de Sevilla, que lo que hace es que te permite acceder desde el móvil a tu secretaría virtual. ¿Qué tienes en la Secretaría Virtual? Pues tienes información sobre tu carnet, sobre tu expediente, si has pedido alguna beca, el estado de tramitación de tu beca, o datos de tu matrícula, horarios y tal. Vamos, lo típico que tienes en la Secretaría Virtual de una universidad. Con la ventaja de que, bueno, lo puedes consultar en cualquier momento. No, no tienes que tener cerca un ordenador ni ni una tablet en la que se vea mejor o nada de eso sí y no entrar en la secretaría virtual con un smartphone que quieras que no supongo que bueno, mm, smartphone yo sí sí porque además no sé por qué no suelen estar adaptadas a, a, a móviles entonces... porque suelen ser una plantilla mierder <risa> vale hasta ahí no llego pero <risa> pero me, me suena que sí porque vamos es horrible y entonces pues está muy bien la aplicación inconveniente no permite modificar nada y eso es un fallo porque por mucho que puedas consultar si en algún momento quisieras modificar algo ya te tienes que buscar el ordenador entonces está estaría bien que, que pudieras que pudieras consultarlo bueno debe de estar ahí en, en desarrollo ¿no? bueno sí de hecho vamos esta aplicación es nueva salió hace creo que hace un mes que salió O sea que no por eso, por eso. es aún una crisálida, no... claro claro dé crecer que, que igual bueno lo, lo van a incluir en futuras versiones pero porque decía porque decía que no, que no lo comentaba con la como aplicación en concreto sino en general pues porque veo que es una iniciativa interesante el hecho de que, de que bueno una universidad tenga una aplicación que se adapte a las nuevas tecnologías Y porque he estado observando y he visto que hay muchas universidades que lo tienen. Por ejemplo, uh -huh. la Universidad de Madrid tiene su propia aplicación. También está la Universidad de Murcia, Navarra, Barcelona... En fin, he estado investigando un poco y no son difíciles de encontrar. Así que seguro que sí, porque imagino que mmm, tendremos oyentes de más sitios, no solo sevillanos... No, entonces... tenemos oyentes de Venezuela, pero no, todos son sevillanos. Pues fíjate, entonces me imagino que con un poco de búsqueda cualquiera puede encontrar la suya. Y claro, menos de mi universidad, que es en Ana. No, pues la de Barcelona también tiene. Ya, pero yo no pertenezco a la Universidad de Barcelona. Ah, amigo, que tienes truco. Es que en Barcelona hay como cuatro o cinco universidades. Vaya, bueno, ya me he enterado una cosita más la cuestión que es interesante que cada uno pues busque ya su propia aplicación porque bueno, te permite estar al tanto personas como yo que estoy pendiente de la concesión de la concesión de una beca y que en cualquier momento te pueden pedir datos extra, pues es interesante, porque de hecho ya me habían pedido documentación extra y como entro en la secretaría virtual de mes en mes, pues me enteré un mes después. Y eso puede suponer que no te la den por falta de documentos. Ya. pues Yo también tardé un montón en, en dar unos datos para la beca. Pues, y ahí estoy, claro. ver, esperando un email. Claro, pues con esta aplicación te ahorras ese tipo de fallos porque cinco minutos que tengas, entras desde el móvil y, y lo ves. Si te falta algo o tal. Uh -huh. Bueno, y nada más. Cada uno ya que se encargue de buscar la suya propia. Yo os dejo la de Sevilla, que se llama se, se y cada uno que, que la utilice si lo cree necesario. Manuel, por cierto, ¿te has trasladado a Cheste? O... ¿Por qué? Porque parece que, que pasa por ahí una curva ¿no? del circuito de, de motos. <risa> Estás en tribuna, ¿no? supongo. Sí, es que en mis ratos libres pues me gustan las motos. Vale, vale. es broma ¿eh? no es que es lo que tiene este haberse venido al pueblo y vivir en un segundo piso claro, claro. y que además este es un pueblo bastante de motos ¿no? que los, los niños cuando cuando nacen ya empiezan a pagar la letra para la moto ah, vale, vale. la motillo bueno, se ponen a se ponen a cometer actos delictivos ¿no? para pagar <risa> no, no, lo mejor es que la pagan los padres Ah, muy bien. Los, los niños estos que suspenden 7 Y los padres le compran una moto como premio Ahí está Vale, vale. ahí estás en la juventud Que pagará nuestras eh, pensiones Exacto Claro, claro En fin De... Voy a pasar a la siguiente aplicación Que mola más Muy bonito La siguiente aplicación es un juego Se llama Flight Control Esta aplicación mmm, La descubrí a través del iPad Porque vi un juego muy similar en el iPad, pero con barquitos, y este es con, con aviones. ¿De qué se trata? Bueno, pues es muy sencillo. ¿Eres un controlador de vuelo? O algo así. Uh -huh. ¿Se trata de ir conduciendo aviones a sus pistas de aterrizaje? Sí, esta me suena que, que también está para iOS. Sí. Ah, sí, cierto, se me ha olvidado. De hecho, uh -huh. esta tiene versión de Android y iOS pero yo la que había visto en iOS, en el iPad, no era esta, sino una que, que es con barcos. Anda. Pero vamos, que el sistema es el mismo. Busqué la de los barcos para Android, pero no la he encontrado. Y puede ser que, que sea de Firemean, que el desarrollador sea Fire la Firemean. ¿La de los barcos? No, esta, esta. No, no, no es Namco Networks. Ah, pues entonces no es la misma, ¿eh? No, pues, o sea, para Android sí que tiene versión, lo que no sé si tú estás hablando de una aplicación diferente. Es que se llama igual, pero es para iOS. Pues, no, no, esta, esta aplicación es para Android y para iOS, pero pero no no es ese desarrollador. Qué fuerte. Sí, bueno, es verás tú que no es tan raro que haya aplicaciones repetidas. Ya, pero que sea el mismo estilo de aplicación con el mismo nombre. Eh, ya, bueno, es un poco... No, no, no. Es que incluso la gráfica es igual, ¿eh? Debe de ser de, de la misma gente, lo que... Bueno, pues a lo mejor... se han, han desarrollado otros, ¿no? En claro. colaboración para Android. Claro, Porque claro, eso, ¿no? puede ser, puede ser. Es que la estoy viendo ahora en, en Google Play uh -huh. y... Es igual, ¿no? Sí, sí, es la misma. Vale, pues ya sabemos que aunque el desarrollador es diferente Es, es la, misma. la misma Bueno, a ver Esto deberíamos de hacer antes quizás de, del PON Sí, no, quizás, quizás Pero bueno, voy al lío <risa> vale, Que vale, esta hablando. aplicación básicamente se trata de eso Ir conduciendo los aviones a, a las pistas Tienes tres tipos de pistas normalmente Una amarilla que son para avionetas Una roja que es para aviones Y una azul que es para helicópteros ¿Cuál es el truco? El truco es que hay que conducir a los aviones a las pistas creando rutas, la con el dedo vas creando la ruta, evitando que se choquen entre ellos, claro. Ahí está la gracia. No. En el momento que se chocan, pierdes. No hay vidas ni nada. Simplemente pierdes. Claro, tú piensas que en un avión pueden ir 170 personas <risa> y en el otro 200. Claro. Eh, ahí no hay vidas que valgan. Bueno, nah. No, hay... no, no. <risa> No. No. Ahí, paf, muerto, venga, ya está Y es eso Y mmm, en ocasiones Se libera bastante tensión ¿eh? Porque sí, a, sí. hay momentos En los que tienes 10 aviones en la pantalla Y los estás dirigiendo a todos a la vez por, mmm, Intentando que nos choquen y tal Y es Es, es bastante adictivo ¿eh? Yo estoy un poquito enganchado no, no es, es buenísima y cuando entras en crisis y pones a un avión a dar una vuelta ¿Sí? más larga de... <risa> para esquivar a otros que están llegando y la vuelta que está haciendo interfiere en, en, en la otra? trayectoria de otro avión sí. me ha ocurrido le, le das la vuelta... bueno, bueno, pues... me ha ocurrido, me ha ocurrido lo bueno que es tiene es que te avisa cuando van a chocar se pone el avión en, con un circulito rojo y aparte suena un pitido a mí me pone muy nervioso el pitido <risa> hombre, que señal de que se van a chocar Ya, ya, claro pues bueno, está bien porque a, aunque te ponga nervioso pero por lo menos identificas que hay algo que va a chocar sí. y, y eso no tiene más tiene diferentes aeropuertos y bueno cada uno es tiene una dificultad diferente de forma que pues en el primero por ejemplo mi récord está en 100 aviones En el segundo están en 50 y en el tercero no he pasado de 10. O sea, <risa> imaginaos... Se ve un poco la, el aumento de dificultad, ¿no? Se ve, se ve. Pues eso, ahí estamos. Y no tiene nada más. Eh, cuesta 2.29. Que oye, uh -huh. verás, en, la, en relación con lo bien que te lo pasas y lo que engancha lo considero... Sí, es un, es un precio asumible. Sí. Además que, bueno... No descarto que en futuras actualizaciones Metan más mapas o distintos tipos de aviones o En fin, no sé Para iOS Tiene dos versiones, una para iPhone Y otra para iPad uh -huh. Y los precios no lo sé exactamente Pero deben de rondar también esa cifra Seguramente Y bueno, nada más Yo os recomiendo que lo probéis, de verdad Tiene una versión demo, por si no queréis gastaros la pasta Para que luego no os guste uh -huh. Tiene una versión demo Podéis probar la demo, que es gratis y si os gusta pues la compráis en iOS no, en iOS te lo compras y si no te gusta te cagas en tu puta madre <risa> <risa> vale, ves, eso es lo que me gusta de Android que suelen ofrecer demo no, en, en iOS hay muchas versiones light o algo así claro, claro, light no me suena que, que la haya para, para este juego bueno, pues nada, mala suerte te toca comprarla Eh, a ver, siguiente app Esta aplicación me gusta un montón Esta es nuestra... Mira, es sí. mi aplicación favorita Y no la voy a poder probar en mi vida es ¡Ay! Es solo de Android Sí señor, porque Esto me pilló por sorpresa Pero bueno, no voy a alargarlo más Y es que tenemos aplicación del podcast Para Android Y no hay más <risa> No, en serio, me ha encantado porque Estaba un día en Twitter eh, y estaba leyendo un podcast que decía que gracias a tal usuario que nos ha, nos ha hecho una aplicación. Y escribí yo, ¡guau! Wow, pues está chula la aplicación, tal. Yo quiero una para nuestro podcast. Y me escribieron por por DM. En 10 minutos la tienes. Y me, quedé, y me quedé, ¡hola! ¡Hola! Así que bueno, yo de verdad... Yo le voy a dar besos y abrazos al señor jefe de Radio Boca Castellano, que es Fun Un saludo desde aquí. Un saludo de mis partes también. Qué <ríe> que me encantó porque fue él es que el, me escribió el DM enseguida y dice en 10 minutos la tienes y yo, vale, gracias. <ríe> <ríe> me has dejado Cata Croque, pero bueno. Y qué además amabilidad, qué amabilidad. Y además es un señor porque Como tiene cuenta de desarrollador para subir la aplicación de radio podcast castellano, nos ha subido a la nuestra el market así por la cara de gratis. ¡Qué campeón! Sí, sí, sí. Entonces, que por cierto, el nuestro querido Pablo ya le ha puesto 5 puntos y la ha comentado. <risa> le ha faltado tiempo. Pablo Pablo está ahí siempre, Pablo. Sí, sí, le Pablo aunque no leamos sus emails está ahí siempre. Le queremos, le queremos. No, sí que leemos mucho lo que pasa es que como nos manda tantos, algunos que eso algunos pues los incluso algunos, claro, algunos son solo para para nosotros o claro. ¿no? para enviarnos amor mutuamente. Claro, claro. Butuamente. Claro. Entonces, nos amamos a Pablo, él nos ama a nosotros, claro. nosotros es recíproco. Claro. claro. Bueno, ¿qué tiene la aplicación? Eh, nada más la abres, te encuentras una página principal en la que lo tienes todo. Todos los posts del blog y los, po y los que son, digamos, del podcast. Porque, bueno, sabéis que ahora estamos posteando un poquito más. Así que en la primera página lo tienes todo. Eh, abajo tienes botoncitos, ¿vale?, por los que te puedes ir moviendo. Segunda sección, tienes últimos que ahora mismo no tengo ninguno porque los he leído ya todos, pero aquí te van apareciendo los, los últimos los últimos posts. Como aún no hemos publicado nada nuevo desde que me instalé la aplicación, no sale nada. Siguiente ventanita, los no leídos, pues te salen todos los posts que no has leído. Está muy bien porque, bueno, si te, no tienes tiempo y te quieres dejar algo para otro momento, ahí lo tienes almacenado siempre. Luego tienes una pestañita que es Podcasts que lo que te va es almacenando solo los posts que tienen que tienen adjunto un audio. Entonces, está bien si solo te interesa escuchar el podcast, pues está curioso. No tienes que ir buscando en el blog ni nada sí, de eso. Sí. Está muy bien. Y entonces, que lo que ocurre es que cuando pulsas directamente se te abre el, el, el post y arriba te aparece un botoncito para reproducir directamente, claro, que los que no tienen audio pues no aparece ese botón claro. y está está muy bien también porque te aparece el tamaño del audio, que siempre está bien si estás en una red claro. móvil, por ejemplo si, sí, no sé si estás tirando de wifi pues te da igual pero si estás en una red móvil y ves que un audio pesa 69 megas dices, ostras, pues a lo mejor espero a llegar a casa que no me interesa Bueno, y la siguiente pestaña que tienes es la web, que lo que hace básicamente es mostrarte la web como la verías en el explorador. Nosotros, como tenemos tema para móvil, pues te sale muy cuca aquí con los iconitos y todo. Acabañado, acabañado. Sí, sí, sí. Luego tiene un apartado de configuración. Eh, a ver que lo busque para deciros más ajustes aquí en el que tienes un montón de cosas para configurar, pantalla y presentación, medios, post, actualizaciones, almacén de mensajes, notificaciones avanzadas, copiar, restaurar. Bueno, aquí puedes configurar cada uno a su gusto. Puedes configurar cómo se presentan los artículos, qué cómo va el cómo funciona el el reproductor, dónde almacenas las cosas, porque claro, Si tienes un teléfono como la Desire, por ejemplo, que no destaca especialmente en la memoria interna, pues te interesa que se guarde todo en la SD. Entonces, claro. está bien eso. Tiene una cosa que me gusta un montón, que es que tiene notificaciones. O sea, la aplicación se queda ahí, esperando y cuando publicas algo nuevo te notifica o sea que ya no tienes que esperar a llegar a casa para enterarte de que tu podcast preferido ha sacado nuevo capítulo nada más hemos escrito un post o... exacto, nada más aparezca te lo va a notificar la aplicación o sea que descargarosla ya vamos, yo es que no esperaría ni un segundo más yo es que, lo que no sé yo, yo quiero una para IOS <risa> bueno, eso ya te tienes que buscar un desarrollador de IOS Tenen Hoy... ten en cuenta que tenen en cuenta que desarrollar para iOS es más complicado, la cuenta de desarrollador de iOS es más cara. Bueno, bueno, ya veremos si le puedo montar amor a alguien a <risa> cambio de, de una aplicación para nuestros oyentes de años. Bueno, bueno, eso ya te lo buscas tú. Yo me busco la de Android tú no te has buscado una mierda <risa> perdona a ti te ha caído el cielo pues, pero me preocupé de poner que yo quería una ¿no? puse que yo quiero una y oye si cuela, cuela y coló anda no tienes suerte <risa> no pero está bien, está bien luego me ha explicado cómo la ha he hecho y es interesante pero creo que mejor lo comentamos en un, lo escribo en un post para no perder tiempo ahora comentando cómo ha creado la aplicación. Vale, sí, sería sería interesante saber un poquito sobre el tema. Sí, sí, pues lo escribiré, lo escribiré, es fácil, ya ya comentaré. Es, es, es poner una letra detrás de otra hasta que, que claro, haces una claro, palabra, ¿no? Claro, claro. Y, y después una palabra después de otra hasta que haces una frase, ¿no? Y le pones un signo de puntuación y sí, sí, es fácil. ¡Exacto! Uy, me estoy, escuch, me estoy escuchando de fondo. ¿Te escuchas de fondo? Sí. Mm. vamos a ver si tenemos un Potter <risa> un robot en la conexión si, sí, podría ser bueno pues ya creo que has acabado con tu sección efectivamente, ¿No? ya he terminado muy bien, muy rápido todo muy rápido y ahora si quieres te doy yo pie, ¿no? dame pie, dame pie pues te doy pie para que pases a la sección de iOS muchas gracias <risa> podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com O a través de Twitter en arroba radio-podcast Radio Podcastellano La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Donde y cuando quieras. hoy en la sección de iOS eh, vengo con tres aplicaciones eh, que están muy bien, están, son muy frescas. Son, vale, Están vale. perfectas. Vamos a ello. Eh, para empezar, la primera aplicación de la que os quiero hablar es una novedad de esta semana que hacía mucho tiempo que llevábamos esperando y que ya había había anunciado por, por la cuenta de Twitter que tenía como la ansia viva de, de probarla. <risa> Eh, la aplicación es Sparrow para iOS. Sparrow eh, ya se lanzó hace un año larguito eh, para Mac y desde entonces es, eh, bueno, es mi cliente de correo electrónico en, en el Mac, no utilizo mail. Eh, es una aplicación con un look muy parecido a, a la de Twitter para, para Mac, ¿vale? Y, y es muy funcional, tiene un diseño muy elegante, eh, la versión de pago soporta multi cuenta y bueno, es genial. Entonces, cogiendo el, el concepto de la aplicación de escritorio, han hecho la aplicación de, de IOS, que es mmm, tal cual la aplicación de, de escritorio, uh -huh. em, porque consigue ser tan tan intuitiva como, como es la de escritorio, em, Y es o sea está muy bien pensada porque se basa en la, en la utilidad sobre todo así que que no digamos no es tan recargada como la aplicación de mail ajá vale entonces eh, en la pantalla principal eh, te encontrarías con el inbox uh -huh. eh, puedes elegir si quieres tener el, el inbox unificado o, o ver solo una cuenta vale yo normalmente lo tengo unificado Entonces, en, deslizando el dedo de arriba del todo puedes ver los mensajes no leídos, los eh, con estrellita, los, los importantes, digamos, uh -huh. o el inbox otra vez. Ajá. Uh -huh. y, y luego tiene pues toda una serie de gestos, ¿no?, como estos que os comentaba o eh, si encima de un mensaje le das a la derecha puedes eh, favoritearlo, puedes responder, puedes archivarlo, puedes borrarlo, puedes cambiarlo de, de carpeta. Y todo un seguido de cosas eh, que merecen mucho la pena. Eh, todo esto lo podéis ver en, en una web muy chula que han hecho, eh, que es SparrowMailApp.com. Si entráis eh, y le dais al, al iPhone, eh, veréis eh, una animación que tiene bueno tiene pues prácticamente todo lo que tú podrías hacer con la aplicación no te dice dónde tendrías que poner el dedo y te va haciendo las animaciones que, que haría la aplicación y cómo se desenvolvería por sus melos está muy bien, yo llevaba mucho tiempo esperando a que saliera la aplicación y, y quiero escribir un post sobre ella porque bueno, está bien comentarla por el podcast, pero en el post apoyada con imágenes, con imágenes. claro, claro Eh, siempre bueno es una ayuda más. Sí, sí. No, yo he estaba viendo las, las animaciones y tal y me gusta bastante. Sí, es que es muy sencilla, es, es que es un cliente de mail, no no hay nada más que decir. Claro, no de tiene la no tiene más historias. No, pero Exacto. bueno, es un cliente de mail con la con la estética iOS, que es muy sí. muy iOS. Bueno, claro, es que está en iOS. <risa> ya, pero bueno, por ejemplo hay aplicaciones de Android que te las encuentras con un look IOS y habrá aplicaciones de IOS seguro que te las encuentres muy feas normalmente eh, como el look IOS es una plantilla que ya le dan a los desarrolladores eso mínimo lo tienen ¿ah sí? sí oh, aunque pues. hagan una paleta de colores muy fea pero la plantilla base la tienen oh, pues fíjate no sabía yo eso Sí, es por el rollo de que Apple pretende que todo sea unificado y muy parecido y tal. Entonces los botones y todo eso ya lo tienen. Ajá, pues mira, no está de más saberlo. Bueno, solo me queda comentar su precio, que son 2,39€. Vale un poquito de dinerito, pero... pero sea Yo estoy muy contento con ella. Uh -huh. Oye, ¿y de, eh, de notificaciones cómo va? Que nos has comentado... Exacto, esto es, como tú ya lo sabes, pedazo de gitana. <risa> Me hace aquí la pregunta interesante del día. <risa> pues sí, eh, ha habido un problema con las con las notificaciones en esta aplicación, ¿vale? Y es que Sparrow, en el momento de programar el tema de, del push... Tenía dos formas de hacerlo. Una era eh, almacenando los datos de cada uno de, de los usuarios de las aplicaciones Parrow eh, en sus servidores para, eh, digamos, cuando se reciben los emails, eh, con estos datos, eh, enviar la notificación al dispositivo, ¿vale? esta es una forma de hacerlo. Uh -huh. Y la otra forma es eh, con una API que, que Apple creó en su momento, que es que el proveedor de, de la cuenta de correo electrónico es el que envía la notificación, ¿vale? Uh -huh. Sparrow decidió que quería utilizar la API porque eh, no querían meterse en un marrón del que no sabían, en el, ¿sabes? Que no que no estaban suficientemente preparados. Sí, sí. Es algo positivo por su parte porque no han querido meter en, en tener datos de gente que no que no los podían manejar con suficiente seguridad. ¿no? Es, claro, es claro algo muy honesto digamos. que luego llegan los problemas de los fallos de seguridad se publican no exacto. sé no sé cuántas mil cuentas y ellos pues no han querido meterse en, en ese marrón el problema es que cuando enviaron la, la aplicación a, a, a la App Store se la denegaron ajá por el tema de usar esta API no se sabe exactamente por qué Apple le ha denegado que no utilicen esta API cuando, cuando ellos cuando la han publicado la... exacto Eh, y de momento han publicado la aplicación sin, sin esta api entonces no tiene notificaciones en su página web sparrow mail uh -huh. han puesto han puesto un apartado en el que puedes poner tu email y enviar una petición a apple para uh -huh. que, que revisen otra vez la aplicación con la app api y permitan que, que tenga este servicio bueno pues. mientras tanto os comento una aplicación para que podáis, podáis usar sparrow y eh, tengáis notificaciones que es la siguiente que vas a comentar ¿verdad? Exacto. aquí está todo relacionado, tenemos un trabajo de investigación detrás, que te cagas bueno, la aplicación seguramente la conocéis, eh, se llama Boxcar y es una aplicación gratuita que se dedica a notificar eh, puede notificarte sobre, en muchos servicios eh, de internet desde twitter hasta yo que sé mmm Instagram te puede enviar un DM cuando un usuario te sube una foto a Instagram. O Facebook, o una lista de Twitter, pues cuando, yo qué sé, o una búsqueda de Twitter eh, determinada, pues quieres que te avise cuando cuando haya noticias sobre esa, cuando haya tweets sobre esa búsqueda. Uh -huh. Y en este caso, lo que nos interesa es eh, el email mail no os voy a comentar todos los demás porque es que tiene muchos y es muy sencilla de de, de configurar vale simplemente tienes que añadir tu cuenta y cuatro cositas más eh, lo que sí que os voy a comentar es el, el tema del mail que tú le pones mmm, digamos añades el, el widget de, de email dentro de la aplicación mm -hmm. O sea, dentro, y, ¿dentro de la aplicación vas añadiendo una especie de widgets por cada cosa que quieres hacer? Sí, como suscripciones, Ajá. ¿no? Entonces, eh, automáticamente se crea una cuenta de email mail eh, de Boxcar. Uh -huh. Es un, una cuenta muy rara. Y tú lo único que tienes que hacer es poner en copia tus emails de tus cuentas, que quieras, uh -huh. a eh, esa, esa cuenta de email que te dan. Ajá. entonces cada vez que recibes un email te notifica te salta la notificación sí. y lo único que tienes que hacer es mmm, gestionar la aplicación, que cuando te salte la notificación, tú lo que quieres es que te abra la aplicación, la aplicación de, claro. de Sparrow también, ¿Vale? también entonces, permite te... hacer eso, ¿no? Sí, dentro de la aplicación tú puedes elegir que cuando te salta una notificación a qué aplicación quieres que te envíe ajá Yo, por ejemplo, tengo varios clientes de Twitter y cuando tenía esta aplicación, cuando tenía un cliente de Twitter que no, no tenía notificaciones, uh -huh. eh, podía elegir, pues quiero que me envíes a Twitter o quiero que me envíes a… a yo qué sé, a… no me va a salir ahora el nombre. <risa> y no me va a salir eh, hasta que lo busque. Pues... Quiero que me envíes a Tweetbot o quiero que me envíes, yo qué sé, a, a Echofon. Vale, vale, vale. Y entonces eh, la aplicación cuando le das a la notificación te, te envía a donde tú lo has pedido pues está muy bien entonces es una solución rápida para para hacer esto yo le veo una pega ajá coméntame. y es que pones en copia tus emails a vocar claro <ríe> y ahí privacidad cero claro privacidad cero pues Con Boxster, bueno, es la misma privacidad que tienes con Google Mail o que tienes con, con tu proveedor de, de mail. Ya, claro. pero No sé hasta qué punto puede ser un problema o no. Claro, se supone que ellos no revisan los mails, pero bueno, es ya tienen tu mail. Exacto. Entonces, no sé. Yo os comento que es una opción, pero también os comento que puede representar un problema, no, no me cayó nada. Claro, no debería, pero no puede ser un problema, claro. Exacto. Y bueno, eh, pues estas son las dos aplicaciones primeras, y ahora me queda la última aplicación por comentar, que es la aplicación Things. Ajá. Things es una aplicación que todo el mundo que, que tenga un terminal iOS debería de conocer Porque es el, es el gestor de tareas, por excelencia, en el entorno iOS y Mac, uh -huh. eh, ha recibido premios de la revista MacLife, en Macworld también ha recibido premios, bueno, es, es una aplicación muy premiada, ¿vale?, y tiene una larga trayectoria. Uh -huh. Es una aplicación cara. No nos vamos a engañar, es una aplicación que para iPhone vale 7.99, para iPad vale 19, me parece, wow. y para Mac 39.99. Wow, wow. Es una aplicación que vale, vale dinero, sí, sí. pero yo siempre he oído hablar muy bien de ella uh -huh. y siempre la he querido probar, pero claro, me tiraba mucho para atrás este el precio. Estos precios. Exacto. Pero bueno, Ahora podemos hablar sobre ella. Sí. <risa> y... Te ríes, te ríes. Va, habla sobre ella, venga. Hablamos sobre ella. Bueno, la aplicación básicamente tiene... Os voy a hablar de la de iOS, pero las otras dos son completamente iguales. Eh... Y se sincronizan... Eso sí, es importante decirlo. Entre ellas se sincronizan por Wi-Fi dentro de la misma red, uh -huh. ¿vale? Y en un futuro hay una beta ahora mismo que se sincronizará todo en la nube. La he probado y, y es instantáneo. ¿Pero no decías que de eso no podías hablar? No puedo publicar capturas ni, ni hablar de la aplicación en sí, pero que existe se sabe. Ah, vale, vale, vale. Oh, no, no sé. <risa> Bueno, que de, bueno, dejémoslo yo... en que es un poco secreto. Exacto, es un poco, tss, no digáis nada y ya está. Va, va. Hombre, es, es que esto es para que veáis que los sabandijos estamos a la última. Claro, que investigamos. Todo, ¿eh? Estamos ahí del undercover y nos centramos de todo. Bueno. Bueno. La aplicación, básicamente, en la pantalla principal tiene lo que lo que vendría a ser las las carpetas. Eh, tiene la carpeta Inbox, tiene la carpeta Hoy, la carpeta Próximos, la carpeta, digamos, eh, tareas programadas uh -huh. para un día en concreto, y luego la de algún día. Ajá. Además de esto, tiene proyectos, que sería otra forma de trabajar muy parecida a, a la forma normal y registro mira, justo ahora me acaba de sincronizar con él Ala. oye, una cosa, eso que has dicho de algún día eh, que <risa> es como una wishlist como en plan algún día quiero ir a Nueva York sí, <risa> bueno son, o por ejemplo eh, lavar el coche ah, vale pues <risa> lavar el coche no es algo que no tengas que hacer ni hoy ni mañana, pero que lo tienes que hacer limpiar ¿no? pues limpiar el, el piso exacto tú te lo pones ahí en algún día y algún día caerá vale vale ya ya pilló el concepto de el funcionamiento eh, sería básicamente tú añades algo y entra en el inbox vale y uh -huh. en el inbox eh, lo redireccionas a, a donde tú quieras Ajá. pues quizás eh, tú creas la entrada ¿no? eh, cálculo pedo pis y <risa> eh, Que lo estoy haciendo en directo. ¿Ah, sí? Sí. No sé por qué, uh -huh. pero bueno. Bueno, pues... Y le das mostrar detalles. Le puedes añadir etiquetas, pues, por ejemplo, trabajo, uh -huh. eh, recados uh -huh. y prioridad media. Ajá. Uh -huh. Guardar. Ajá. Uh -huh. eh, y en notas, pues, le puedes añadir notas, eh, lo que quieras. Uh -huh. Y fecha límite. Uh -huh. Pues fecha límite, mmm, 19 de abril. Uh -huh. Y tiene la primera configuración importante. Mostrar en hoy. Hoy es la pestaña que os he comentado antes, la segunda después de Inbox. Sí. Todo lo que se muestra en hoy eh, se enumera, por ejemplo, pues tienes tres entradas en hoy uh -huh. y es lo que te sale en el icono de la aplicación. Ah. Digamos que la aplicación está pensada de forma de que lo que tienes en hoy Ajá. tienes que acabarlo en ese día Y si no lo acabas en ese día, te sale en rojo, como que no lo has hecho a tiempo. Como que vas tarde. Exacto. Ah, vale, vale. Entonces, vale. la forma de funcionar es que, pues, por ejemplo, tú dices, pues, mostrar en hoy que quiero que se muestre eh... Uy, el mismo día de que he puesto pues, la aplicación. Eh, esto es para el día 19, pues, quiero que en hoy se muestre el 19. Va. Pero tú le puedes decir, pues, quiero que se muestre en hoy uh -huh. el 18. Ajá. Porque, porque un día antes, porque... Igual es un trabajo que tienes que hacer, ah, pero lo tienes que acabar el día de antes. Vale, es para vale. el 19, pero tú el día 18 lo tienes que acabar. Vale, vale, ya, ya. Ahora entiendo el concepto. Es que lo había entendido de otra forma. Vale. Vale, vale. Pues, he si estado... tú lo has entendido, supongo que nuestros fans seguro, también Seguro, seguro. Si lo entiendo yo, buah. Pero ha estado bien la aclaración, ¿eh? Porque realmente no lo había entendido y ahora sí que lo he entendido. Exacto. Sé que me alargo mucho explicando las cosas, <risa> pero es que sí. quiero que lo entendáis. Claro, claro. Porque, bueno, la idea es un poco esta, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes poner, pues, hasta 14 días antes. Es pues, una pero puedes... <risa> bueno, <risa> ah, eh, oye, no es está <risa> ahí, hay, a, habrá quien le guste. Exacto, exacto. Habrá a quien le guste saber dos semanas antes que tiene que hacer algo. A mí no. <risa> bueno, pues, simplemente esto sería eh, el funcionamiento del añadir una nota, ¿no? Uh -huh. eh, una vez la has añadido, la puedes mover. ¿A dónde la puedes mover? Pues a siguiente, programado, algún día... O a un proyecto. Ajá. ¿Qué son los proyectos? ¿Qué son? Los proyectos son, o sea, empiezan como una tarea, uh -huh. ¿vale? Que tiene una fecha límite, que tiene pues todo lo que tiene una tarea. Uh -huh. Pero dentro de esa tarea puedes meter más tareas. Ajá, vale. ¿Vale? Y entonces, pues, eh, se presupone que las tareas eh, dentro del proyecto tendrán eh, una fecha límite... Diferente diferente uh -huh. y según va siendo la fecha límite según tú le hayas puesto el aparecer en hoy, pues te saldrán en el hoy un día u otro y tú las vas acabando hasta que acabas todo, digamos, eh, todas las tareas que conforman el proyecto Ajá. y acabas acabando el proyecto Ajá, bueno, curioso curioso, porque claro puede ser útil en, plen, en el terreno universitario, por ejemplo si tienes que hacer trabajos Oye, pues hoy tengo sí. que hacer tal entrevista, hoy tengo que reunirme con tal o con cuál No sé, lo veo desde esa perspectiva, aunque, claro, también se podría ver desde la del trabajo, pero como yo de momento no trabajo, pues no puedo poner no, ejemplos. No, no, pero simplemente para proyectos de la universidad yo lo estaba utilizando, porque, por ejemplo, yo tenía un proyecto de, de interiores, ¿vale? Uh -huh. Y yo me puse la fecha de entrega como, como proyecto, digamos, y empecé... Eh, pues para el martes día tal tengo que tener la idea, uh -huh. para el jueves día tal tengo que tener eh, la búsqueda de referentes, uh -huh. para el lunes día tal tengo que tener eh, pues ya algo empezado, uh -huh. sí, no. para, ese para tal día tengo que tener ya imprimido, uh -huh. y, ¿sabes? Sí, bueno, es, está tengo... muy bien porque a mí también se me dio un caso parecido con un trabajo de, de publicidad Que nos decía el profesor, pues tal día quiero la campaña de marketing, tal día quiero esto, tal día quiero una acción de, de evento, no sé. Y era el profesor el que te iba marcando las etapas, entonces lo hubiera podido utilizar también así. Y es que normalmente funciona siempre así, no sé si es algo costumbre mía o es eh, muy del mundo del diseño o no sé. Pero yo normalmente tengo tareas uh -huh. que las puedo desglosar y que normalmente me gusta analizarlas con fechas límites cortas para asegurarme de que voy bien. Uh -huh. Yo nunca he trabajado así, funciona, pero en ese caso a mí me funciona. Va, va. Eh, ¿qué más os puedo comentar de Syncs? Bueno, además de, de la pestaña hoy tienes la pestaña próximo, uh -huh. ¿no? que sería, digamos, un eh, hoy extendido un poco en el tiempo. Ajá. Eh, define eso porque no lo he entendido. <ríe> pues que no solo te saldrían las aplicaciones ahí las, las cuestiones que tienes que hacer hoy hoy, sino pues las que tienes que hacer mañana pasado y Ah, bien, bien, bien. Vale, vale. ¿Vale? Luego, para ir más allá en el tiempo, están eh, la siguiente pestaña que sería, eh, es que se llama como horario, ¿no? Como hecha en el calendario, digamos, como programada. Sí, ah, vale. Llamémoslo programadas. Vale, vale. Y, y luego ya están las de algún día, que, que eso es donde dejas caer todo todo lo que quieres procrastinar. Vale, vale. Vale, vale. Me gusta, me gusta. ¿Qué más, qué más? Es que pues, no me queda mucho que decir. Uh -huh. eh, simplemente eso, que es una de las aplicaciones más premiadas de, de este tema, del GTD, uh -huh. que por boca de todos, o sea, no estoy comentando una aplicación nueva, no estoy comentando una aplicación que no haya comentado ningún blog de, de Apple, de iOS en España, no hace falta decir nombres, y, y todo el mundo tiene claro que es, eh, de, vamos, de lo mejorcito. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, tenemos, hemos estado hablando con, con la gente de Zinz, que se han portado muy bien con nosotros, uh -huh. ...y lo podemos decir ya, ¿no? Eh, sí, dilo ya. <risas> tenemos una sorpresita para vosotros. Ajá. Tenemos, tenemos una licencia de Things para iOS, para iPhone... Uh -huh. ...para alguno de vosotros. Efectivamente. Es lo que se llama comúnmente como un regalito o sorteo. <risas> Exacto. Es, es algo que queríamos hacer ya desde hace tiempo... De hecho, las licencias las tenemos desde hace dos, tres semanitas sí. y he estado probando la aplicación hasta que hemos podido grabar, claro. la he podido comentar, porque tampoco tenía sentido hacer el sorteo sin haber comentado la aplicación claro, antes. Claro, porque nos han dado una licencia para ti y una para sortea Exacto. Bueno, para mí me han dado para probar mmm, iOS, o sea, iPhone, iPad y, y Mac. Uh -huh y para sortear nos han dado una de, de iPhone. O sea. Pero no vamos a decir ahora en qué va a consistir el sorteo, ¿verdad? Lo no, dejamos simplemente Exacto, Cuando sí. se publique el capítulo un día después o... o algo así, haremos un post y escribiremos lo que tenéis que hacer, pero va a ser muy fácil, ¿eh? O sea que va a ser Exacto, lo vamos a hacer en sencillo porque ya que es el primer concurso ya con papeles y tal. Va a ser muy fácil. Ah, A pesar de, del concurso de Yosí, que lo hice... O sea, estaba comiendo mientras... Es cierto, sí. cierto. Esto ya es un concurso serio con, con notario y con... Exacto, exacto. Pero, pero va a ser muy fácil. ¿eh? O sea, que de verdad, participar, que no nos vamos a cobrar por participar y, y, oye, es una aplicación de 8 euros que exacto la podéis tener gratis. O sea, que participar, no sé, hay <ríe> claro, claro, ya estad atentos que dentro de un día o mucho o dos eh, pondremos el post para, para que participéis exacto y bueno, ¿te queda algo más por comentar? no, yo creo que ya, ya he dado todo el flow vale, pues no sé, si quiere que pasemos a los correos perfecto Doctor, ¿me está escuchando? Bueno, yo sigo con mi terapia. El caso es que lo necesito. Semanalmente necesito oír esas horitas de cachondeo y cuando no lo hago me siento débil, mal, como si no me hubiera tomado aquel medicamento que me recetó. No recuerdo el nombre. Así que si usted me vuelve a pedir que no escuche más los podcasts de Gravina 82, yo le diría que no puede ser, tiene que buscar otra alternativa. De hecho, se lo recomiendo a usted mismo. Óigalo, se sentirá mejor, es como una droga, pero legal, claro. Si quiere oírlo, solo tiene que descargarse los podcasts desde iTunes y o oye esto, e incluso tienen una web, gravina82.com, y también cuenta en Facebook y Twitter, pone su nombre y aparecen. Aunque lo que le aconsejo es que mande algún correo a gravina82.com, como voy a hacer yo. Y eso. Oiga, doctor, ¿sigue usted ahí? Bueno, vamos con la sección de correos, ¿no? Si ¿Sí te parece. Claro que sí. <ríe> bueno, y voy a empezar con una con nuestro querido Pablo, que nos ha enviado un correo de Gadget Track Pilla Ladrón. No sé por qué, esto es un dejavu. <ríe> no sé, yo tampoco lo sé. <ríe> Dice, "Buenas amigos. ¿a qué os pasa un par de apps interesantes, una para Aio y otra para Android. Gadget Track es una herramienta antirrobo Tiene las funciones que las típicas apps antirrobo De envío de mail con posicionamiento Pero esta trae dos añadidos muy determinantes Una es que permite bloquear el terminal remotamente Con el fin de que no puedan desinstalar la app Y otra es que permite tomar fotos remotamente de tu iPhone Y enviar dichas fotos al mail que pusiste en la app En el App Store por 2,99 Bueno, también Es lo típico que suelen traer las aplicaciones antirrobo La verdad, no... Sí, sí. Eh, no sé cómo, cómo será lo de la localización porque bueno, hay aplicaciones que van por web, otras van por el envío de SMS no sé, sí. la verdad, sería no. cuestión de que tú lo investigaras si quieres exacto, de todas formas como ya existe la aplicación de busca mi iPhone de Apple, uh -huh. no sé exactamente qué, qué añade, porque el bloqueo del terminal remoto ya lo tiene, pero uh -huh. Y, y tomar fotos no, no toma fotos remotamente desde el iPhone, pero lo puede bloquear eh, lo puede borrar todo y lo puede localizar la aplicación de Apple uh -huh. pues bueno, no sé, algún añadido tendrá cuando lo venden por 3€, euros? si no la pondrían sí, gratis, sí, supongo el, el hecho este de que toma fotos ah, va. remotamente va, va. Eh, bueno, y otra app que nos ha ha pasado otra motillo <risa> otra app que nos ha recomendado para Android es eh, Pilla Ladrón Que es otra aplicación antirrobo, dice Y está diseñada a corta distancia Y más simple Eso de a corta distancia no lo entiendo No, yo tampoco La han hecho con gafitas de cerca ¿o? <risa> Supuestamente con código de desbloqueo Bastaría para evitar fijones Pero si te pillan el móvil No te das cuenta hasta que no lo ves Esta app lo que hace es que si alguien te coge el móvil Ah, vale Se activa por, mm. se activa por sensor de movimiento Y suena una intensa alarma y luces de la policía Y, joder, qué guapa Y pide dicho ping, muy útil en establecimientos donde suelen haber móviles en mostradores gratis en el market ah vale vale eh, lo de a corta distancia se refiere porque es en plan eh, si te pillan si te cogen el móvil del bolsillo del bolso o algo empieza uh -huh. empieza a sonar una alarma y tal y eh, pero claro en el caso de que tú estés parado. Porque si estás en movimiento, el acelerómetro... Claro, hombre, supongo que de alguna forma lo habrán programado para que discrimine entre el movimiento típico y el movimiento de... te lo han sacado del bolsillo. Claro. Si claro. No, es complicado, porque si no también, cada vez que te lo quieras sacar para algo, va a empezar a pitar aquello. Claro, claro, con sirenas de policía claro. y fa fandango y fandarria, claro. y venga. Y... Claro, claro, es en plan yo que soy de sacarme el móvil cada cinco minutos para... Para ver si tengo un tuit o algo. No, no, yo soy de sacármelo, meterlo, volverlo a sacar y volver a mirar la hora porque no... No te acuerdas. Porque mi cerebro no la ha no empapuchado la información. Muy típico, muy típico. Bueno, eh... Sobre... Es que he tenido otra incursión. Ah, les incursiones... Eh... ¿Que ¿Estás en Gaza ahora mismo? <risa> Sobre esta aplicación yo quiero decir que hay otra... Para Android, uh -huh. que... Por cierto, le tengo que dar gracias al señor Dab Galizán porque... Adiós, adiós. <risa> al señor Dab Galizán porque me la activó amablemente cuando... Por lo visto hubo un periodo en el que la regalaban. Y me la, y me la activó él y luego me, me pasó los datos para que pudiera usarla con mi móvil. Se llama... Sí, es majo. Se llama, sí, muy majo, muchas gracias. Es, es un... Señor muy... es, es, buen hombre, es buen hombre es de corazón señor Sincero. señor muy guapo eh, ah. y qué tiene de especial esta aplicación pues que tiene, se maneja desde la web y lo que hace es desde una interfaz web muy sencillo puedes enviar un montón de comandos, no recuerdo ahora mismo cuántos pero son un montón, permite tomar fotos, bloquear el móvil, borrar la SD bloquear el teléfono completo También tiene esto que dice este hombre, que es que si activas una función, no permite desinstalarla. O sea, intentas desinstalarla, pero te da error. Uh -huh. Y aún más tiene... Porque claro, aunque aunque la intentes desinstalar y no puedas, si le haces un borrado y un reseteado de fábrica, la aplicación se, se elimina. Sí. ¿Qué pasa? Que tiene un añadido más que para teléfonos ruteados... Eh, puedes instalar la aplicación desde el menú root y se instala directamente en el sistema, de manera que aunque lo, le, lo formatees, digamos, y lo restaures a los valores de fábrica, la aplicación sigue ahí. Ah. Que, bueno, es una medida de seguridad extrema. O sea, yo, sí, sí. yo la tengo y no, no he llegado a hacer eso porque, bueno, siempre tengo cuidado de saber dónde está el móvil pero Bueno, de hecho, seguramente estas aplicaciones no sirven para recuperar el teléfono, pero por lo menos sirven para jutear al que te la has robado. Efectivamente, efectivamente. No, verás, puedes puedes rastrear el móvil, o sea, puedes saber en todo momento dónde está. O sea, sí, pero si vas a la policía con, con esta información, te dicen que ellos no pueden hacer nada. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues, qué curioso. Bueno, por pero... Por menos aquí en España, en Estados Unidos, Apple eh, envió varias cartas... Eh, como diciendo, esto es un sistema infalible, eh, la la geoposición que marca el teléfono es uh -huh. real, claro, y es, que eso... es un teléfono robado y tal, y entonces a partir de ahí sí que lo he leído en varios blogs y tal, que sí que la policía tomó medidas, pero aquí en España parece que no... Que no. Bueno, pues punto para la policía española. <ríe> sí, sí en fin, yo lo veo útil porque puede saber en todo momento dónde está o sea, prácticamente si el ladrón tiene una rutina, puede saber dónde está todos los días y puedes pillarle ya, ya, pero ¿qué va si le pegas? <risa> no, claro, eso en el caso de que la policía actuara, pero si no actúa pues nada ya, ya, claro pero en fin, bueno, eso solo quería comentar eso, si algún día estoy con ánimo haré un review completo de, de Cerberus porque es, es extensa, ¿eh? da para rato bueno pues yo quiero que tengas ánimo ¿eh? porque estas aplicaciones son dignas de comentar sí, sí, no la verdad es que está bastante curiosa y ya te digo, lo del root está muy bien porque si algún listillo de la pilla y quiere borrarla del sistema pues hace un reset pero la aplicación sigue ahí de hecho yo recuerdo que hace hace un, un tiempo en unas versiones anteriores de iOS uh -huh. si tú cogías un iPhone que no era tuyo Simplemente con restaurarlo uh -huh. Ya ya era tuyo ¿Vale? Sí Pero pero Es que no recuerdo qué versión fue Que añadieron que si tú tenías una contraseña de bloqueo uh -huh. Cuando conectabas el iPhone A un ordenador que no era el suyo Te la pedía Te la pedía te Tenías que coger el iPhone, desbloquearlo Y entonces una vez el iPhone estaba desbloqueado eh, El Mac o el Windows Podía modificar Ajá Y esta fue una de las primeras medidas de seguridad que implementaron más para el caso este de los robos. Pues sí, está curioso. no Es sí. es un puntito, porque claro, cuando llegamos a extremos de que hay terminales que cuestan 700 y 800 euros, pues sí, sí. que te lo roben es un dolor de barriga muy grande. Desde luego. Desde luego. Y ya no solo por el... O sea, sí por el precio, pero... Hay veces que aunque sean terminal de 200 €, sí. si no lo vas a poder recuperar, mm. te duele igual. Sí, porque... O sea, si no vas a poder pagar otros 200 euros para tener claro. el mismo terminal, si no... y te quedas sin smartphone y tienes que prescindir de todo lo que tenías, dímelo pues, a mí que me llevé un a mí que me llevé una semana sin mi smartphone y estaba roto. Ya, ya. Bueno, y aparte que en tu smartphone hoy día lo llevas todo, o sea, toda tu vida está ahí. Tus, cuen sí, tus sí. cuentas del banco, tus fotos, tu, tu, todo. Todo. Bueno, a ver, de hecho, las cuentas del banco sí, pero yo tengo una aplicación para entrar en mi banco. Si no sabes eh, mi DNI y el, eh, la contraseña, no puedes entrar. Ya, claro, pero, por ejemplo, cuando en un futuro esté Google Wallet, por ejemplo, ¿qué? Los pagos por NFC te quitan el, sí. te quitan el móvil y se pueden comprar un coche con tu móvil. Ya, ya, ya. pero bueno tendrán que poner algún sistema de verificación no, hombre claro NFC, imagino, imagino pero... una contraseña o un algo para realizar los pagos imagino, pero ya sabes tú que en esta vida todo es hackeable ya. así que nada nos hemos liado aquí con el correo de este hombre y tenemos un montón más ya, venga, siguiente, siguiente. le quito la estrellita Va. Eh, ¿quieres que lo lea yo? sí, sí, léelo o lo tú lo El de Hitlantis sí. iOS y Android sí. vale eh, Bueno, pues otra vez Pablo que, que nos quiere mucho, nos ha escrito un mail eh, En el espacio-tiempo es un día después, es del 16 de febrero uh -huh. Está, 16 de febrero, hace un mes Sí <risa> <mail. risa> Buenas chicas, os traigo otra app compatible para iOS y Android. Llevo usándola hace un mes y estoy muy satisfecho, tanto por su contenido como por su interfaz y su precio, ya que es gratis. <risa> Se trata de Hitlantis, la app en cuestión es una red musical en forma de panel, formada por bolitas de colores, estilos musicales. Vas eligiendo dichas bolitas, cada bolita es una canción, y vas escuchando las que quieras del estilo que quieras, no son canciones de grupos comerciales, es una forma de de que muchos grupos sean escuchados. Y yo, como usuario, descubrir nuevas bandas. Hay bastantes canciones, así que a probarla a todo el mundo. Un abrazo, amigos. Hala. Y nos envía el link del de iTunes Store y del Android Market, que ahora es Google Play. Exacto. <risa> bueno, pues... ¡Hasta pues, sí, sí, sí, ya te veo, ya. Pues... Bueno, yo solo quería comentar de, de esta aplicación, eh, que conozco otra... Bueno, esta aplicación puede tener su interés para pues para la gente que le guste así los grupos más del undercover, ¿no? Del under town. Uh -huh. eh, y yo conozco una aplicación que se llama Discover Music, que quizás un día de estos hable de ella, uh -huh. que está para iPhone y para iPad y es básicamente lo mismo, solo que a partir de un grupo de música o de un artista que tú pongas, que sea medianamente conocido, uh -huh. te hace una red, digamos, de, de semejantes. Ajá. Y está muy bien para conocer eh, grupos parecidos a los que ya te gustan, ¿no? Y quizás, eh, bueno, a aumentar tu conocimiento musical. Sí, está curioso. Porque muchas veces te cansas ya de escuchar el mismo y dices, bueno, me gusta el estilo de este tío de esta tía, pero no conozco a nadie más con el mismo estilo, ¿no? Sí, sí, sí pues además eh, acierta mucho y, y ya os digo que tiene tiene una interfaz muy muy chula, muy además es muy muy lineal, ¿no? Sale una bolita de tu artista y salen alrededor líneas de, de todos los demás uh -huh. y tal. Con este mismo sistema, estos mismos desarrolladores han creado una aplicación que se llama... Se, se llama... Se llama... se llama <risa> Discover Apps, se llama... Me ha salido... Va, venga. Es que son mu muchos eh, mucho tiempo hablando y ya tengo la boca seca. <risa> céntrate, hombre, céntrate, que ya vamos a terminar. Pues eso, Discover Apps, que más o menos funciona de, de una forma semejante... Y, y eso, que son aplicaciones que me gustaría hablar de ellas en un el futuro Va, va, pues apunta, apunta Apunta, apunta Bueno, continuamos Yo la verdad es que no, no utilizo aplicaciones de ese tipo Por eso no, no voy a decir nada de Android Pero bueno, Seguimos. podéis podéis, pro, podéis probar esta Exacto Seguimos y ahora deberíamos seguir con el audiocorreo, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí, sí. Y es que ¿Lo lees tú, lo leo yo? eh lo leo yo un momento que lo encuentre. Ah, aquí está. El señor Ayrton Oropeza dice, "Les dejo mi audiocorreo. Ustedes decidirán si publicarlo o no en el próximo podcast." Eh, tata, ta, ta, por cierto, perdón por la mala calidad, la grabé con el micro de mi teléfono. Bueno, no está nada mal. No está nada mal, la verdad. No, no. Así que nada, os lo, am, lo vamos a escuchar y Y ahora comentamos, ¿no? Vale. Pues vamos a ello. Y bueno, soy el oyente en el podcast pasado les escribí desde Venezuela Primero quería darle las gracias por leer mi correo en aquella oportunidad Y bueno, principalmente a Manuel porque resolvió mi duda sobre los clientes de Twitter para Android Decir que probé todos los que mencionó, pero me sigo quedando con Tuika No creo que haya ninguno que lo supere por ahora Pero como uso varias cuentas, necesitaba una alternativa Ya que no soy de utilizar dos cuentas en un mismo cliente Porque soy de cerebro disperso, como uno que anda por ahí También quería felicitarlos por el podcast, que están haciendo un excelente trabajo y que sigan así. Que es bueno escuchar un podcast que se sale un poco de lo habitual y es un poco más fresco que los demás blogs y podcasts que hay sobre temas relacionados con la tecnología. Sin duda es bueno escuchar algo diferente. Eh, también quería felicitar particularmente a Brian por el especial del Mobile World Congress, que hizo un gran trabajo en que, bueno, yo sigo preguntándome, Porque lo enviaron a él y no a Manuel tomando en cuenta que allí no se habla mucho de Apple. Pero bueno, ustedes entienden su lógica. Ay, quería hablarles sobre una aplicación que me gustaría que Manuel la probara. Y que bueno, que si le gusta que la comenten en el podcast. Que se llama iDroid. iDroid es, haciendo analogías como el iTunes, pero para Android. Esto es universal, sirve como cualquier dispositivo Android. Y lo más resaltante es que funciona sin cables Todo se realiza a través del Wi-Fi Lo que haces es simplemente conectar tu teléfono a una red Wi-Fi A la que tu ordenador también debe estar conectado Metes una dirección en la computadora En el navegador Colocas la clave que te dice la aplicación Y listo Desde allí puedes controlar casi todos los aspectos importantes De tu teléfono relacionados con los contenidos O sea, puedes enviar archivos desde la computadora Hacia el teléfono y viceversa Y puedes controlar otras acciones como pueden ser enviar mensajes de texto desde la computadora utilizando el teléfono, ver las llamadas perdidas, recibidas y hechas desde el teléfono, instalar aplicaciones remotamente y varias cosas más. Es bastante interesante y útil ya que te libras de todo el software que incluyen las empresas para controlar sus teléfonos, por ejemplo, así como iTunes sirve para los iPhones, Los teléfonos Samsung utilizan Keys eh, Los Sony Ericsson utilizan PC Companion Y sin estos programas Personalmente a mí y se que a muchos más No les gusta para nada Bueno este es universal Funciona a través de internet Y sin cables por supuesto Así que bueno que me gustaría que Manuel probara la aplicación Que si le gusta la mención en el podcast Bien sea colocándome audio correo Hablando él por sí mismo Y bueno creo que no tengo más nada que decir Eso era todo así que sigan así, están haciendo un excelente trabajo, los escucho todo el tiempo y bueno, un saludo desde Venezuela. Bueno, pues yo quiero empezar con agradecerle el audiocorreo porque nos ha encantado, ¿a que sí? Sí, sí, ha bueno, es el primero y nos hace mucha ilusión. Sí, claro, sí. claro. Y bueno, escucharos también a vosotros y tal, de ver esas voces sensuales que tenéis. Exacto. He de comentar una cosita que nos dice, se cagan nuestro criterio, así que <risa> <risa> <risa> el tema de la Mobile World Congress, que yo fui y Manuel no, fue porque yo vivo en Barcelona, vivo ah, claro. a, a escasos 45 minutos en tren del evento... ...y Manuel vive en Sevilla... ...a, claro. a varias horas... ...claro, porque bueno, ya lo habéis escuchado... dice sí, es que no entiendo por qué ha ido Brian... ...y Manuel no, porque bueno... ...Manuel es más de Android y tal... ...y es por eso... ...y debo decir... ...que aunque Apple no estuviera en... ...en la mobile... ...habían un montón de cosas para terminar esa ...porque de hecho son... ...tienen mucho mercado... ...tienen... son ...vamos, están ahí sí, sí. <ríe> Ya hay tanto mercado que tienen Madre mía Y bueno Yo lo que quería comentar es porque Habla de una aplicación que se llama Ard Airdro AirDroid, Airdroid Que básicamente Lo que te permite es que mmm, Conectas el ordenador mediante el Mediante wifi Con la aplicación Y desde el escritorio, desde cualquier navegador Puedes, digamos, controlar Hasta cierto punto el, el teléfono Controlar en el sentido de que puedes Instalar aplicaciones, puedes enviar mensajes Puedes consultar tus contactos Y eso, quería decir que Yo ya la he probado y la he utilizado Durante un tiempo, pero Hasta ahora no me había propuesto Comentarla en el podcast Pero sí que es cierto que es bastante interesante O sea uh -huh. que igual un día de estos Lo mismo que he dicho antes, igual un día de estos Me da ahí hago un review completo Estás prometiendo mucha, Muchos posts y muchos reviews Sí, ¿verdad? Sí <risa> ¡Haz alguno! Es cierto, es cierto. Debería currar más y prometer menos. Bueno, bueno. Continuamos con Sí, vamos a leer un correillo más o dos, ¿no? Que si no, se nos atrasan. Vale, teníamos el de felicitaciones de Ayrton, uh -huh. por ejemplo. Vale. Saludos, les escribo para felicitaros por el podcast. He estado escuchando todos sus capítulos, aunque no sea un gran mérito, porque solo van cinco... No sé si con eso quiere meterse con nosotros o con él mismo. No. no me imagino, me imagino que dice que no es un gran mérito porque son pocos y es fácil escuchar pocos. Ya, ya, no sé. Nos no lo tomaremos bien. Claro, claro. Y esperemos avances el próximo episodio. También quería decirles que Oye, oye, que una usted... cosa. Esto me suena que ya lo hemos comentado, ¿verdad? No. Sí, porque pregun... uso Twitica y he probado la app oficial de Twitter. Pero quería saber qué otras alternativas conoce y cuál cree que es la mejor. Ajá, esto claro. ya lo hemos leído. Y esto es lo que habla en el audio. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Manuel, ¿qué pasa con, lo, con las estrellitas? No las yo, quitamos, ¿eh? Yo no tengo estrella No quitamos las estrellitas, ¿eh? Yo no tengo estrella En serio, no tengo ninguna estrella, por eso me ha extrañado. Ajá, pues yo la bueno, tenía, ¿eh? Luego esto lo pones en las tomas falsas, ¿vale? Vale, guay. Voy a, voy a editar a Cascoporro hoy. Sí, sí, eso te eso por dormirte, ala, castigado. Vale, ah, sí, jode más, ahí viéndote la llaga. Bueno. Continuamos. Se dice ir al telepizza. No puedo. <risa> Eh, bueno, pues continuamos con el correo de Josh de Benito, que no es largo mm. ni nada. <risa> Josh, ¿es Josh o Josh? O Josh o Josh, no sé. No sé, bueno. Ya nos enviarás un mail diciendo, es Josh, o sea, pero escribirás igual, entonces nos queda... <risa> <risa> mejor que nos mande un audio correo ¿no? <risa> sí, sería más... Estaría claro, y así mejor. nos dice cómo se pronuncia. <risa> ¿Que lo leo yo lo lees tú? Lo leemos a medias. <risa> vale, vale. Venga, empiezo por, por empezar Vale Buenos días, lo primero, agradeceros el trabajo que hacéis con vuestro podcast Muchas gracias Sin dar mucha vuelta voy al grano, así me gusta Aunque luego <risa> escribe como 20 párrafos pero... <risa> pero va al grano, el hombre va al grano, es... lo hace con amor Bueno, pues buscando una app eh, que bajase de forma automática Y me facilitara estar a la última de mis suscripciones de podcast Compré RSS Radio Hablasteis de podcast Casts Y aquí os dejo mi opinión de RSS Radio. Eh, siempre tengo la sensación de que digo una S de más. No. Fallos de RSS Radio. Al entrar tarda en cargar todos los podcasts y hay que esperar unos 20 segundos para poder reproducir algo. Las búsquedas son de mala calidad. No encuentra mucho de los podcasts que no son famosos. O sea que nosotros no nos encontrarán Y PoketCast si nos encontraba. Jejeje. Cuando importas... Po, pues... Porque no tiene criterios, ¿eh? <risa> cuando importas desde tu iTunes... Se hace uno a uno... Lo ideal sería hacer una multiplayer selectiva. Que PokéCast casi que lo hace. <risa> si está descargado algún capítulo... Se ralentiza mucho la navegación por la app. Eh, no se reproduce de fondo... Cuando sales de la aplicación. Esto sí que es una putada. Sí. En segundo plano... Con el doble Home... No aparece lo que escuchas, solo el nombre de la app. Eh, por esto de Home, supongo que tiene un iPhone. Supongo, porque en el verás, no En Android no hay botón Home, home. sino claro. verás, para atrás, para adelante. Claro, no, tiene el típico botón de la casita, pero no se le suele llamar botón Home. Ya. Que eso es más de hayos, creo. Sí. Bueno, y para finalizar, no hay una eliminación múltiple y selectiva de capítulos. Hay que hacerlo uno por uno. Ajá. Lo cual es mierda. Sí, e incómodo. Eh, continúa tú, si, vale. si da la gana. Lo que le gusta de ese oh, RSS Radio. Ordenar los podcasts por categorías me facilita mucho para seleccionar lo que quiero escuchar. Eh, está bien, eso creo que Pokés Casual no lo tenía. Importar los podcasts que tienes en tu dispositivo desde iTunes te ahorra mucho trabajo también puedes hacerlo desde un fichero o pml para agregar tiene varios tops que te orientan para nuevas suscripciones al tener categorías puedes reproducir por ellas o bien crear nuevas listas. Esta opción de crear listas es muy flexible e intuitiva. Los controles son básicos y funcionales. las descargas automáticas funcionan perfectas si falla una descarga por lo... ah, si falla una descarga por lo que sea. Lo reintenta hasta que la cola de descarga Está completamente vacía Muy configurable la parte Cuántos cap... Muy configurable... Oh. <risa> es que creo... creo... Creo que se ha saltado aquí una palabra O algo y me estoy rayando Muy configurable la parte De cuántos capítulos quieres descargar automáticamente De cada suscripción Exacto, Exacto ahora sí. Tiene sincronización con iCloud Eh, Exacto, definitivamente es. IOS sí. <risa> aunque yo no tengo IOS 5 y no he podido probarlo puedes Hombre, hacer una pues hijo, descárgate IOS 5 que es gratis ¿eh? que, que, que, ni que fueras catalán ¿eh? host de Benito <risa> ah, tenía tenía tenía algo que decir de host Benito ah, ahora lo dice, espérate puedes hacer una copia de suscripciones y mandarlas por correo mediante un fichero o PML Por, cuesta unos 59 y dice, si queréis que os responda alguna pregunta más concreta sobre la app, no dudéis en escribirme yo creo que más completo sobre la app ya no nos puede decir no nada nos lo, nos lo ha contado todo todo, yo creo, sí no, na, yo solo tenía una pregunta para Jos de Benito y es que, claro, yo por este apellido intuyo que es eh, familiar, de arancha <risa> ya estamos con Rosy de Palma <risa> No, no, es, es solo curiosidad, solo curiosidad, porque, bueno, una persona que, que es familiar de, de, de, bueno, Arantxa, que estuvo 10 años con Guti, ¿no? Y que ha tenido hijos con Guti, es, es todo un... Es, es todo un algo, ¿no? ¿Un qué? Tiene un, au, un aura, un... Sí, un misterio. Digamos. Bueno, bueno, pues que nos lo cuente si quiere. Debe ser una persona que sale a la calle con gafas de sol oscuras. <risa> Exacto. Que, por cierto, con este hombre... Mm, lo voy a decir bajito para, para no cargarme mi aura he estado jugando con él a la palabra 2 y, y creo recordar que me ha ganado <risa> creo, eh, se dice se rumorea creo, creo, no me acuerdo pero creo recordar que me ha ganado <risa> bueno um, es que me sabe mal no leerlos todos leemos uno más va, venga, uno más vale, venga el de Pablo y su chiste vale bueno pues Pablo nos ha enviado un mail eh, el cual su su asunto es mi aparato reproductor tres puntos suspensivos XD con dos D's <risa> para mostrar mayor, mayor claro, que el, chiste, el exacto, chiste es más guapo es exacto exacto porque Pablo bueno pues ha querido hablarnos de su aparato reproductor lo cual es muy gracioso jajajaja <risa> <risa> Muy buena, Pablo <risa> <risa> vale lo lees tú, lo leo yo Como quieras Ahí, bueno. Va, empiezo yo Buenas, queridos amigos Os traigo una app que estoy utilizando ya hace unos días Y me estaba convenciendo y mucho Se trata de Double Twist Double Twist Un reproductor de música Bueno, solo comentaros que en este aspecto soy bastante exigente Pues suelo utilizar muchísimo los reproductores En mi coche Pues este tiene salida de mini jack En el curro, vamos, que lo gasto mucho Y este reproductor me parece ¿Tú, excelente. Tú, Manuel, las comas no... L no ¿verdad? No. <ríe> Yo creo que las he dicho bien. Vale, vale. Creo, bueno, no sé. Va, este reproductor me, pa me parece excelente. Anteriormente usaba Player Pro por su magnífico ecualizador. Pero Double Twist me lo está desbancando día a día. Visualmente es de lo mejor que he visto. En funcionalidades es soberbio. Te permite... Eh, lo típico de crear listas y todo eso permite sincronización a tu pc por wifi para reproducir canciones, tiene ecualizador muy funcional, permite además reproducir vídeos y lo mejor tiene radios por estilos musicales y buscador de podcast y está genial. Busqué... Joder, tiene de todo Sí, sí, os busqué por el buscador igual voilà, guala, me apareció me salió Sabandihabs con toda su información de cada capítulo, dirección web y puedes o escuchar el pod en streaming o bien darle a descarga, madre mía así que está completo mía. pero vamos, yo os recomiendo que mejor os descarguéis nuestra aplicación ¿eh? <risa> Sí, porque seguro que no os notifica de cuando hay un capítulo Claro, aquí. claro, entonces yo me descargaría la nuestra mejor ¿eh? Sece <risa> Dice, vamos, un reproductor muy, muy completito. Funciona todo bien y es bonito. <risa> Súper bonito. Es muy bonito. Tiene eh. versión trial y de pago por 2.99. La trial tiene capada la sincronización y el ecualizador. Recomendadísima app. Bueno, pues... Pff, está bastante interesante. Yo es que no suelo utilizar el móvil para escuchar música ni nada, pero... ¿Cómo que no? No. <risa> Yo tengo mi, mi MP3, que por cierto es de Microsoft... <risa> Y aparte... Uh, bueno, bueno, Microsoft. Y aparte tengo mi, mi móvil. Yo pues lo llevo siempre... Yo, no, 100... yo, yo tres horas diarias mínimas de música con el iPhone no me las quita nadie. Pues yo aparte, aparte, sí. Ya de por sí, sin escuchar música, me chupa bastante batería. Con la cantidad de música que yo escucho, no me dura la batería ni, ni dos horas, vamos. Y es que, de hecho tanto que dicen que el iPhone le dura poco la batería y tal, con la localización apagada y escuchando música a cascoporro y tuiteando a cascoporro como hago, uh -huh. la batería me dura un día entero siempre pues Entonces... tendré que hacer un test algún día, a ver qué tal sí, sí, pruébalo bueno, tenemos un correo muy cortito de Pablo que yo creo que, que podríamos es que, bueno. es, es que me sabe fatal no, no dejarlo todo el día venga, léelo, léelo Bueno, Pablo nos envía un correo asunto Enhorabuena Buenas, amigos, muy bueno el especial de la feria De la feria porque, bueno, había un Una cabra subiendo una escalera Un bolo tocando, tocando el chas Este, ¿sabes? Pablo no sé a dónde coño se cree que he ido No era una feria, era un congreso con papeles Era el congreso más grande que se celebra en Barcelona Pero bueno, ya no sería Bueno, como el recinto era la feria de Barcelona, ¿no? Sí, sí. Pues ya está. En fin. <risa> Enhorabuena por el trabajo, Brian. Muy bien. Hay que... Ahí echándole cara a todo. Bueno, pues, pues sí. Por <risa> eso es caro, caro. Echándole cara. <risa> sí, yo, oye, pediste un montón de cosas. Yo, yo no sé qué se piensa, Pablo, que hice yo en, en el mobile, ¿eh? <risa> Pues pedir cosas. Yo no estuve con las prostitutes estas rusas, ¿eh? Yo no... <risa> yo no estaba ahí, ¿eh? yo no vi nada ¿eh? yo no vi que eran rubias ¿eh? yo no, no, no vi nada no, ¿eh? No, no. Eh, que muy bien, yo estuve en la graphics pack y bueno yo acudiendo desde los 90 a esta feria y me encantan las ferias en Barcelona eh, lo que habrás disfrutado Golfo, un abrazo <risa> pues ahora que lo comentas lo de la graphics pack Eh, estuve a punto de ir a la última que se hizo aquí en Barcelona y no... yo también no pude o sea Así que... que si vienes a la próxima dame un toque porque porque podríamos hasta socializar no sí, sí. claro que sí hombre pablo es un señor que nos da mucho amor ah, merece no me que, que hacer un sacrificio por, sí, por sí sí merece merece la pena además ¿no? pablo que tiene tierra y, y <risa> invitar a un café o algo. hombre supongo Ya, ya pues... que dice que soy tanto de echarle cara, ¿no? Pues... <risa> pues le está echando cara, ¿no? Claro, claro, yo lo que la audiencia me pide. Claro. Pues es curioso porque yo me quedé también a puntito de ir, o sea que un poquito más y nos encontramos allí los tres, aunque para entonces no nos conocíamos. Bueno, en la graphics igual no nos conocíamos, ¿no? No, no. No, es verdad porque fue justo antes de acabar primero de carrera y, y aún no había ido a la campus, que fue donde nos conocimos. Claro. Ajá. Uh -huh. Pues no, nos hubiéramos cruzado y ahora mira el tío mierda este. <risa> Seguramente. Bueno, tenemos un correito, un cortito. <risa> Venga, va, vamos a apurar aquí. Ah, ah, no, este es que va con relación de uno anterior y va a ser muy largo, nada. Mierda. Ah, vale, vale. Bueno, bueno pues... simplemente los comento por encima porque los recuerdo y así no hay que leerlos. Ayrton, Ayrton, el del la audio, audio, audio correo. El correo nos envió un mail quejándose de que nuestra web era mierda, que no se le actualizaban las cosas, que en el feed le decía que había un post, en la web no lo veía y tal, y casi indignado nos envió el correo. Y justo después nos envió otro pidiendo perdón, que sé que he quedado como un imbécil, que juro que lo recargué mil veces en la página, pero justo mientras cuando lo he enviado el correo, la he vuelto a recargar y, y he visto todas las noticias de golpe. Y nada, le envié, le envié un mail diciéndole que tranquilo, que a mí también me ha pasado alguna vez Esto de <ríe> de que la página no, no me enseñe que hay lo último publicado Que es más, si lo he publicado yo, sé que está publicado Claro, pues no, raro, oye, a mí siempre me lo muestra todo ¿No te ha pasado nunca? No, no Yo pensé, igual es cosa de, de Google Chrome Me lo ah, pasado no, a Safari yo... y, y también me pasa a veces No, pues. porque yo uso Google Chrome y, y no puede ser Pues, no igual es algo que tenemos que echarle un ojo. Igual, igual. Habrá que echarle un ojo. Bueno, pues creo que ya estamos limpios de correos y sería un orgasmo. No me lo puedo creer, pero sí, estamos limpios. Sí, sí, créeme sí. sí. sí? ¿Sí? <risa> bueno, igual queda uno por ahí. Mm, bueno, lo revisaremos, pero yo creo que no, que estamos al día. Ay, menos mal, qué, qué peso me he quitado encima Bueno, pues pues nada, mucho amor para todos, ¿no? Claro, claro, y vamos a despedirnos, ¿no? En vamos, condiciones Vamos, exacto, vamos a despedirnos con papeles Bueno, pues mandamos muchos besitos a todo el mundo, ¿no? Claro que sí, besos chorrosos, abrazos por delante y por detrás Claro, eh, claro Cupcakes cosas. y cosas de esas que les ¿Qué? gusta a la gente Claro, claro No he entendido eso, ¿eh? No era una guarrada, lo juro, era un cupcake, una mariconada de estas que se hacen ahora. Ah, vale, un, una como una y magdalena, ¿no? Es una magdalena con latita por encima. Y... Vale, vale, vale. Porque no, no, las magdalenas no, eso es muy de la La castilla profunda, no, esto, <risa> no, no, cupcakes o muffins. Nah. No, bueno, que bueno, quería no, yo quería una magdalena, <risa> Verdad, verdad. Que se me llene la boca diciendo magdalena. <risa> <risa> <risa> Qué castizo me ha quedado. ¿no? Sí, sí, sí, te ha quedado, vamos, si lo es que lo dices con un polo de la cos y eres <risa> y eres <risa> y con la raya, ¿no? Paula. <risa> sí, y eres como súper conservador eso. pero bueno, eso que siempre nos liamos a decir tonterías en la despedida, que nada bueno, y en todo el podcast <risa> <risa> que esta vez creo que nos hemos alargado un poquito más, ¿no? pero sí, bueno, sí. también ha compensado porque mi sesión era súper corta claro Os recordamos que participéis en el concurso, que en un día o dos lo tendréis disponible. Exacto, os diremos lo que tenéis que hacer y claro. y... y lo hacéis y punto. Y punto y os que son ocho, a... pavos. Claro. Son ocho pavos. Claro, Y uno de vosotros se puede llevar ocho pavos por la cara. Una pedazo de aplicación que que, que alucináis, o sea, claro, claro. Es, Vamos. Vamos. Increíble. Me, me están dando ganas de comprarme un iPhone para utilizarla y todo. Anda, anima. <risa> Bueno, yo eso, que siempre me lío, que gracias por escucharnos una vez más, esperamos no haberos aburrido, que encontréis las aplicaciones útiles y nada, besos para todos. Eso, eso, muchos besos y mucho mucho de todo, mucho cariño, mucho amor. Mucho amor propio también, daros estamos propios, <risa> es bueno, es nos no va a dejar ciegos, nos no prometéis. No, no. no. <risa> y que nos vemos en el próximo. Venga, adiós. Adiós.